Muy buenos días a la audiencia y a los compañeros del informativo Farco. Una de las quejas que se repiten a lo largo y a lo ancho de nuestro país tiene que ver con la terrible situación que atraviesa la salud pública. Pero para quienes se complica aún más la situación, es para las personas que vienen desde el interior de Formosa. Este es el relato de un abuelo desesperado porque después de 29 días de internación, su nieto no mejora y nadie da respuesta ni ayuda. 29 días que estamos de clorinda derivados por un accidente y estamos preocupados, son 29 días que estamos y tenemos muy poca atención. Lloraba y el chico, vos te iba a avisar y, y pasaba 3-4 horas, recién venía a verle. La queja también llega desde el personal que trabaja en el hospital. La señora Betty Chaparro, enfermera y delegada de ATE, nos relata en una primera parte la urgencia de contratar más personal que atienda la salud de todos.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 Bueno, nosotros ahora nos vamos a poner en asamblea permanente y nos estamos empezando a movilizar porque ya no Bien. queremos más esto. Cuando fue consultada por el estado en el que está la morgue del Hospital Central, la respuesta que nos dio esta enfermera fue asombrosa. ¿Querés sí. que te diga la morgue? Ayer había un paciente en el rayo del sol, eh, un óbito, sí, porque no había lugar. Ellos están en una salita de espera, eso es totalmente infectocontagioso. La salud pública en el país está mal, pero lo nuestro es catastrófico. Lamentablemente, mientras desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa no acepten que hay serios problemas por resolver, la situación seguirá empeorando. Mientras tanto, enfermeros médicos y demás personal de la Salud y del Ministerio de Desarrollo Humano se preparan para acompañar el paro y movilización nacional, encabezado por ATE, el día miércoles 24 de febrero. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva, 98.1, Formosa.